Buenas tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. o I'm sorry. Soy Borges Aguirre. Es que soy fan porque es súper gay este programa tuyo con todas esas canciones. No matter how hard I try, you keep pushing me d e and I c a r e a k through. There's no talking to y o r e so s Y no fans de Super Tram, vamos a pasar ahora un rato muy agradable. ¡Fuerte! No,、bueno, fans, porque es totalmente imposible que la música, la deliciosa música de Supertramp, no guste. Y es que tal día como hoy se publica en 1982 el álbum Famous Last Words de Supertramp. Es el séptimo álbum de estudio del grupo británico. Además, este fue el último trabajo del grupo grabado con Roger Hudson, quien abandonó la banda un año después para emprender su carrera en solitario. Tras su publicación, Finals Les Words alcanzó el quinto puesto en la lista estadounidense de álbumes Billboard 200 y fue certificado disco de oro al vender 500.000 copias. En el Reino Unido llegó al seis. Sí, esto se llama It's Raining Again. It's raining.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 La Radios e proximidad, compañía, información y también magia. Es más, tiene que ser magia. Y nosotros somos expertos en crearla con la mejor música del mundo. Ricky García en Kiss. Bueno, y esta semana, además de con la mejor música del mundo, <risas> invitándos a iros a Praga tres días con quien queráis y además con un juego de maletas Gabol. De momento, fíjate, tenemos. Seis finalistas con los de hoy van a ser ocho: Iván desde Bilbao, Gema m de Jaén, Espe de Viso de la l c o r en Sevilla, Eva desde Barcelona, Rodolfo de Madrid y Lupe desde Álava. Mañana pendientes, e h porque de repente os va a sonar el teléfono y voy a ser yo para daros la super mega noticia. ¡Ay, qué nervios! <risa> mañana mañana sabremos el nombre del ganador. ¿De quién se va a ir en compañía? Hasta la República Checa, a Praga, invita a Kiss. スペイキススペ Fire the one desire you are. GARCÍA García. Es Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los ochenta, ochenta. Y los noventa, noventa. Hasta hoy. Es Kiss. en éxitos de los ochenta. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like a l e m p a r d above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Es que la escuches, siempre encuentras algo apasionante en esta canción de Toto. Se llama África. q u é bien, lo pasamos todas las tardes juntos, verdad, queridos? Hasta que nos den las 8, las 7 en Canarias. El show de la tarde. Hoy, que es el Día Mundial del c a l v o queremos saber en qué ocasión has demostrado no tener un pelo de tonto. En juego, un viaje para dos personas a Praga. Ana, desde Madrid. Hace unos años, Sí、eh, en un bar se me acercó un tío、Ay. y me dijo que era viudo. Me enseñó fotos de su mujer. Ay, pobre.、Ah. Y bueno, cuando terminó con su película maravillosa, digna de Oscar, ay, ay, ay. yo me escapé un momento al baño, cambié mi fondo de pantalla del teléfono móvil ay, ay, ay, ay. y le dije,、eh, volví con él, le dije que por favor que me a p u n t a r a su teléfono y el abanico de colores que se le pasó por la cara cuando <risa> vio. Que en mi fondo de pantalla estábamos su presunta difunta mujer y yo, ¡Oh! abrazadas, fue bastante, <risa> fue bastante digno de observar. Sí, yo al parecer conocí a ese fantasma. Tú conocerías a la novia fantasma, pero te aseguro que cuando el tío llegó a su casa quería estar muerto. <risa> Mari、vale, Carmen desde Murcia. Hola chicos, <risa> buenos días. A ver,、eh, soy Mari Carmen de Murcia. Hola. El, la ocasión que demostré que no tenía un pelo de tonta es en XFM por la mañana. El último sorteo que disteis del crucero ochentero, pues fue para mí. ¿Y qué pasa? Pues que voy de camino <risa> en el cochecito a Barcelona porque mañana sale ese crucero, anda, el crucero ochentero.、Anda. Y me lo voy a pasar, bueno, bomba d No. Más que bomba, un saludo a todo el equipo y muchos besitos. Querida, somos la pareja perfecta. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Porque tú no tendrás un pelo de tonta. Pero si hay un crucero de por medio, yo soy un tío muy listo. ¡Hasta las ocho! Esto es Pliquis con Ricky García. a g i m e m e g i m g i m e m e a n c h a baby! y a n c c a n c y c a baby! ¡Cancha, baby! y y c a a baby! ¡Cancha, b h a n c a baby! y y ¡Cancha, b y c a n c h n c h a b a b h a b a b a n c h h y c a n c a baby! y c a n y But、you walk around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you find s o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 canciones Que polarizan o te gusta mucho o no te gusta nada, te gusta mucho, verdad? Claro, por eso la ponemos I'm、so、las hermanas. Pointer. 11 minutos y alcanzamos las 7. Serán las 6 en Canarias. Directo y saludando, por supuesto, a nuestros fantásticos y magníficos oyentes que, bueno, pues nos mandáis fotos con las camisetas que recibís del programa. Hoy tenemos a nuestro amigo Paco de s a b a d e l l que ha fiscalizado a toda su familia para hacerse la foto. Eso sí, ha quedado súper original y súper chula, con todos los deditos apuntando al logo de Kiss. La podéis ver en nuestras redes, en Facebook o en Instagram. Paco es un amante del manga, de la literatura fantástica, épica, de los juegos de rol, los escape room y sobre todo de XFM. ¡Cómo no! ¡Paco! Un beso y un saludo para ti. Y para todos los participantes en la foto. Esto es. ¡Reykis! s y k i s Con Ricky García. ¿Quiénes son? Sí. Coquemaya y los suyos. Es Una declaración de amor, e h no puedo vivir sin ti. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. ペロッ。 FM. En Kiss FM, toda la fuerza de los éxitos del pop de los ochenta, Los ochenta, la mejor década de todos los tiempos. Esto es Kiss. Esto es Kiss. A la vuelta te voy a hablar de la gente, de los artistas y de las canciones que fueron número uno tal día como hoy. Esto es Kiss.